Bueno, como les decíamos, entonces, eh, una panadería y confitería de, de larga trayectoria en el Uruguay cierra sus puertas y deja muchos trabajadores en la calle. Estamos en contacto con Luis Echeverría, coordinador de la Mesa del Pan. Buen día, Luis. Buen día, José Luis, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. Bueno... Acá contanos acerca de esta, parece que las siete plagas de Egipto hubieran caído sobre el sector de las panaderías industriales y artesanales Sí, eh, tal cual lo que tú decís este, compleja situación principalmente en las panaderías artesanales verdad, primero con todo este esta, esta compleja situación de, de denuncias por, mm. por, por atropello patronal, por acoso por abusos, y ahora esto es de la Vienesa, donde tiene ocho sucursales, ¿verdad?, y su situación económica está bastante endeble, y, y si no la revierte rápidamente a la cuestión económica, eh, si sí, eh, se reviere su puerta, lo cual conllevaría a que 100 familias queden en la calle. Uh -huh. eh, eh, cuánto ¿Cuántos trabajadores hay efectivamente en, la, en las ocho sucursales que tiene? son ocho bueno, sucursales, ocho sucursales distribuidas eh, en, en todo el país o en, en Montevideo. En Montevideo. Son... en Montevideo y en una zona digamos este cercana, hay eh, arranca que la, la, la principal la tiene allí en Rivera y Ponce y después bueno, zonas aledañas y cerca de, del Parque Rodó. Uh -huh. Por ahí están este distribuida la, las ocho sucursales que tiene hoy en día este, la bienes El tema que está en una situación bastante este, angustiante desde el punto de vista económico y sofocada, ¿verdad? Este con una deuda este, de, de más de 14 millones de pesos a acreedores, este más las deudas a los trabajadores, más este deuda a la EPS que mínimamente se debe según el dueño este, de 8 meses a un año, ¿verdad? Por lo cual este se hace bastante irreversible este, la situación. Yeah. El, el Sí. Eh, no, y, y vos me decías que mm, eh, las deudas que tiene, pero además hay que agregarle sueldos, salarios vacacionales y licencia a los trabajadores también. Sí, no solo este año, sino de años anteriores, ¿no? Claro, sí, sí. Este, se debe de, de hace unos años a la fecha, como bien decías tú, licencias al y de vacacional, lo cual no está bueno que la gente salga este eh, en goce de, de su licencia con su legítimo derecho, este, sin su respectivo vocacional ¿Y a Pero cuánto? ¿Qué peor? Sí, te escucho, te escucho. No, decía que lo que es peor este que hace más de un año, casi dos años, que la gente viene cobrando de deuda de 3000 pesos por día. Este oh. eso del punto de vista psicológico es es exasperante, es desgastante. Este han ha habido en estos últimos meses compañeras que han perdido su casa porque no han podido pagar el alquiler. Porque bien sabemos que una cosa es que uno agarre, y no los grandes pesos, porque convengamos que acá estamos hablando prácticamente de, de los 500.000 uruguayos y uruguayas que ganan 25.000 pesos, que no se vive con eso, vamos a partir de esa base, y si a eso tú se lo das en cuota de 2.000 o 3.000 pesos, se hace mucho más dificultad la situación, ¿verdad? este Cuando uno no tiene la plata este, junta, este, la va matando en los este cotidiano para darle y comer a su familia, y deja atrás toda todas las deudas. Esto ha llevado de un estrés este brutal a los compañeros de compañeros, por lo cual se hace insostenible también desde ese punto de vista. Bueno, eh, yo dije, cierra panadería, confitería La Vienesa, dije eh, como titular. Y vos, después cuando comenzaste a hablar, dijiste, si llega a cerrar, eh, ¿hay alguna posibilidad de que nos cierre entonces? o Bueno, nosotros, no, a ver, en la situación actual, cierra. Sí. Ahora, nosotros como trabajadores siempre tenemos la esperanza este, de, de, de que no sea así, ¿verdad? este sí. También Calcar este está prácticamente este, cerrada, pero sin embargo los trabajadores siempre tenemos la esperanza de que haya una alternativa para que la fuente laboral quede abierta, porque eh, es lo único que tenemos, el tesoro no que tenemos los trabajadores y trabajadoras, ¿verdad? Sí. Nuestra fuente este, laboral. Por la... lo cual, por eso lo ponemos en potencial, sabiendo que la situación al día de hoy este, es... Eh, insostenible y iría al cierre bueno, pero no ¿a cuántos trabajadores afecta, Luis? no, 100 trabajadores directamente Ajá, sí. Sí, sí son, son bastantes, ¿verdad? Claro, en, en y... un contexto que nos dieron a, a diario este eh, las industrias y es difícil conseguir trabajo, pero además es difícil conseguir trabajo este, bien remunerado ¿verdad? porque acá estamos hablando de trabajo repito que no ganan más allá de 25 pesos, y que muchas veces le pagan un, un sobresueldo pero que está negro, y que en esta situación económica que está la empresa, no se lo terminan pagando. Hace muchísimo tiempo que el sobresuelto que tienen, que no está blanqueado, no se lo pagan. Ajá. Uh -huh. Sí, sí, está claro. Eh, ¿Y por qué, Luis, si hace tantos años que tienen problemas, por qué no habíamos escuchado nada de la vienesa todavía? Nunca habíamos hablado contigo de la vienesa, por ejemplo. Eh, hemos hablado de todos los problemas que había, eh, pero nunca directamente así sobre el tema particular de la vienesa. Este, ¿Por qué nunca habíamos hablado? Perdón, no porque simplemente los compañeros no estaban organizados recién se se acercaron a este a, a la mesa del pan para organizarse eh, a fines de diciembre del año pasado Ajá. ahí nosotros empezamos a tomar este contacto y conocimiento de la grave situación que nos lleva al día de hoy con esta este debacle que tiene la empresa verdad Bien, eh, se encuentra en asamblea permanente, me decís, ¿quiénes son los que están? ¿La mesa del PAN este como, como tal está en asamblea permanente o estamos hablando solo de los trabajadores de, de la bienesa No, no, este, la, la mesa del PAN en su conjunto ante esta grave situación se declaró este, en asamblea permanente y atento a, a, a, a las diligencias que puedan haber en, en el correr de estos días. ¿Y por qué no declaramos ayer? Porque hace unos días atrás, la semana pasada, a fin de la semana pasada, hubo un ministerio. en Donde él además se comprometió a dar información de los balances del Instituto cataarte Hace un tiempo que lo viene haciendo y dijo que, sin duda alguna, que salía de allí, de la reunión de ministerio, y entregaba la los balances, para no solo corroborar que efectivamente <coughs> estuviera mal la empresa, sino que, como siempre decimos, que desde el Instituto cataarte conjuntamente con los técnicos y gente de experta este dar alguna alternativa para ver si se podía salvar no porque repito siempre para nosotros los trabajadores y trabajadoras lo importante es mantener la fuente laboral Porque conor hemos preciado que tenemos los trabajadores no aportó ningún dato pero además él dice que está a punto de firmar una pr una este preventiva verdad si sí. un concurso preventivo esto no viene llevando a cuento a las trabajadoras y a trabajadores y de la mesa del pan de hace más de un mes y pico hoy lo cierro, que hoy lo cierro, que mañana lo cierro se le dijo que se le diera la documentación para que acreditase que efectivamente estaba haciendo eso al abogado a la fecha no hay nada, a la fecha se le debe más de la mitad del sueldo a las trabajadoras y trabajadores, en pleno turismo no tienen un peso, ni pagarle un litro leche a sus hijos, ni para pagar sus deuda, ni para ir a trabajar entonces, eh, por eso el es que salimos a decirle que tiene que hacer algo, tiene que apadecer dinero fresco Tiene que estar ese concurso preventivo, porque si no, obviamente, es inminente el cierre. Uh -huh. Y lo que nosotros no queremos los trabajadores es que cierre que hagan alternativas. Pero en esta situación es complicada. ¿Y el Ministerio de Trabajo qué papel está jugando? Bueno, el Ministerio de Trabajo le dijo que efectivamente tenía que mostrar la documentación, tenía que mandarle este eh, los balances al Estado duarte y que este, tenía que tenerlo fresco él ya había este, comprometido dinero, que le, iba a, le había sañado su cuenta que había tenido un préstamo este y que no iba a suceder más esto, que iba a darle una inyección de dinero fresco, que lo que necesita, pero bueno, hace unos días atrás fuimos a Sipu a este, arreglar los adeudos que se tenía para atrás y nos encontramos con esto que dijo oh, tiró para todo para atrás, no pude conseguir la plata, la situación empeora. Por eso es que se resuelve este, hacerlo público eh, y declararse en Asamblea Permanente ante este eminente cierre, ¿verdad? Me imagino que los trabajadores deben tener problemas hasta para ir a trabajar. Perdón, sí, hay compañeras este que inclusive para ir a la mesa del pan le tenemos que a nosotros porque no tienen para boleto. Pero inclusive además va? no tienen el boleto para trasladarse para ir a la sucursal. Hay sucursales que no hacen mil pesos, decían las compañeras. Entonces, ¿qué le percusimos nosotros, José Luis? Porque no tapamos eso con la mano. No pretendemos que queden las 8 sucursales abiertas en, esta, en este contexto. Ahora, aparezca la situación en el mientras tanto busco una solución más de fondo, y si tenés 8 sucursales y no te funciona, quedate con las 3, 4 que mejor te pueda funcionar. Mandá la gente al seguro que por lo menos, la mitad de la gente, nosotros decíamos entre un 40 o 50%, hace un seguro rotativo, pero por lo menos la gente que está en el seguro sabe que va a cobrar por lo menos parte de su salario Y en el día, que se dice? Y el resto, que quede trabajando, sabrá también que cobrará su salario en fecha. No pagando este la cuota. Esto parece un desagüe y me hace acordar, y tú lo recordarás, José Luis, lo mismo que nos pasó con la civil. Sí, sí, sí. Claro, y terminó lo, lo peor después, ¿no? Sí, pero perdón, y salió una noticia por allí que, que, que me, la, me, la, me, me, la, me la pasaron anoche y hoy me la me la vuelvo a reenviar Daniel Dordardo, presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales. No lo decimos nosotros, lo dice la prensa. Se dice por allí que mientras su empresa se cae a pedazo, el hombre anda en ostentosas este, fiestas en Punta del Este y en grandes mansiones de lujo. Entonces, es medio entendible ¿no? Y no quiere mandarla a la gente al seguro de paro, entonces, tampoco. Y no, es lo que le planteamos nosotros, exactamente. Sí. A mí me parece que la cosa viene por otro lado porque él quiere mantener su estatus, su, su imagen, porque parece que el hombre es contador y tiene otras administraciones. Pero bueno, este tiene que hacer mejor las cosas, ¿verdad? Porque los trabajadores no pueden pensar en él, tienen que pensar en, él, en su propia familia, en su propia sobrevivencia, porque no es que se vive, se sobrevive, lamentablemente, ¿no? Bien, quedamos atentos, Luis, a lo que pueda pasar de aquí más tarde. Este... Gracias por ahora y, y bueno, y estamos en contacto. No, gracias a ti, como siempre, a las órdenes. Igualmente, hasta luego.